DAD Buenas Tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Edición especial, hoy lunes 23 de diciembre de, mil... de 2013, iba a decir de 1900, de 2013. Aquí estamos en total directo, 16:34 de la tarde. Aquí ahora comienza Vigilante. Hoy tendremos una edición especial para cerrar el año. ...una Edición que hemos decidido llamarla El Ahor tiene nombre de mujer, o sea, canciones con nombre de mujer, que hay muchas dentro del Ahor.、Y、bueno, sonarán.、Eh, algunas típicas y otras no tan típicas en lo que va a sonar esta tarde en esta edición especial. Gracias, Julián, por tu ayuda. Esta edición llamada El Ahor tiene nombre de mujer. La cual yo creo que vamos a hacer entre 120 y 150 minutos de grandes canciones seguidas. Solo vamos a hablar ahora y al final. No te vamos a dar la data. e s o s especiales que siempre hacemos así, que te encantan. Con un montón de descarga. No fue el caso, por ejemplo, de la semana pasada. Que hacíamos el de Tipper. Los especiales así un poquito más. Tipo el de Mare Spyro. El de Tipper sí hablamos. Pero cuando hacemos o bien de temazos o bien de saxo. Por cierto, ya tenemos de saxo para un tercero, ¿eh? Y un cuarto también. Aquí nos faltarán temas, sin duda, temas conocidos que nos dejaremos por si hacemos una segunda edición. Y siempre te faltará alguno, está claro. Intentaremos que salga lo mejor posible. Y bueno, hoy nos levantábamos con una noticia tremenda. FM en abril、eh, en Madrid y en Barcelona, tocando los ingleses FM, con s t e v e o v e r l a n d al frente. 26 de abril en Madrid, quiero recordar 27 en Barcelona. Y bueno, muchísimos conciertos también el 4 de enero en la ya consagrada fiesta, a ver, una taberna irlandesa, que es todo un templo de la h o r Tendremos. A Indigo Balboa, Alfonso Samos y Mario Carrión haciendo su music box. Que lo tienen para hacer versiones. Y será, como digo, el día 4 de enero, 11 de la noche, sábado, en Fistarben, n calle Gilad. u Hay un evento en Facebook. Búscalo Fistarben n con dos n s 6 euros con consumición, eh, tirado. De precio. Para ver a Índigo Balboa. Que bueno, pues nos deleitaba la semana pasada. Intentamos pinchar, no pudo ser. La sala es muy complicada para ello. Nos pusieron ahí oscuras. Casi teníamos que estar con las cerillas para poder pinchar. Sinceramente, pusimos un CD y listo. Y bueno, vamos a poner la s i t u a c i a s al principio, si no, n o va a pillar el toro. Como decía, intentamos pinchar, pero bueno, fue prácticamente imposible. Lo que sí, pusimos un CD y listo. Y luego, p u e s bueno, nos obligaron a subir a presentar el concierto de t i p e r Si te lo perdiste, te aseguro que te has perdido una de las cosas más importantes que han pasado en Madrid hace muchísimo tiempo. Qué conciertazo del amigo t i p e r con 60 tacos que tiene. Se marcó un concierto pleno de, de vitalidad. Increíble concierto con unos músicos de lujo. Y bueno, por supuesto también Deval, que hicieron un temit al a principio. También m i s s i b o s que lo que podés,、eh, pues si te quedaste con cara a repetir en Fistaber el día 4. Y posteriormente, Indico presentando también su álbum, Carmelion, que fue un conciertazo con p a c o s de todas las guitarras. Y posteriormente, Tipper presentando todos sus temas conocidos. Y la verdad que disfrutamos como enanos la asistencia, no muy allá. Pero bueno, es lo que tiene. Ahora Underground, nos vamos a tener que llamar. creo que el concierto de Tipper, te aseguro que el que se lo perdió, se va a repetir toda su vida. Creemos que va a haber un DVD, pero todavía no hay nada seguro. Pero que sí, te digo que fue un conciertazo y la gente que estuvimos allí nos lo pasamos en grande. Y bueno, vamos con lo nuestro: que es este especial, el Ahor tiene nombre de mujer, que hemos decidido hacer. Y yo creo que va a ser el último programa de este 2013, a no ser que nos dé alguna pentolera que hicimos en España, alguna historia. Y la semana que viene nos presentemos y hagamos algo. En un principio, último programa de este año. Y ya yo creo que hasta después de Reyes, del día 6 de enero, no haremos otro. Pero bueno, como sabes, siempre vigilante imprevisible, vigilante itinerante, ese vigilante nómoda, como nos dicen. lo hacemos cuando nos parece, y en este caso, hoy lunes, día 23, total directo. Ya te digo, no vamos a hablar durante todo el programa, hasta el final del programa. Todas las canciones seguidas, canciones con nombre de mujer, o que, bueno, contienen un nombre de mujer, porque no solo hay alguna que no solo es el nombre, sino tiene alguna palabra más. Pero lo vamos a incluir también. y espero que salga un buen especial de esos que te lleva siempre s en el coche por cierto el de tipper de la semana pasada arrasando en el i、e、v o x 900 descargas no sé cuánto lleva ya impresionante y elegido también por i、e、v o x como audio de música de la semana bueno ya te digo cerca de 900 descargas por lo menos ayer o antes de ayer cuando me metí ahora ya no lo sé si no le tienes aún descárgatele busca vigilante especial tipper Que creo que merece la pena. Y bueno, lo dicho, estaremos entre 120 y 150 minutos p o n i é n d o n de música hoy mismo. Subido y box esta misma noche para que te lo puedas descargar también a Dropbox si quieres que te lo pasemos por Dropbox. No s pides que tunamos en vigilante ahora. Gmail.com. Y no te preocupes,、eh, el track list del programa lo tendrás subido en nuestros grupos. Y si q u i e r e s nos lo puedes pedir en vigilante ahora.com. g m a i l ...que Te lo enviaremos gustosamente. Lo dicho, haremos un poquito de silencio al principio. Y todo seguido sin interrupción. 120 o 150 minutos, según ordenes, según nos canchemos o no. De música, de ahorre, con nombre de mujer. De canciones con h o m b r e de mujer que vamos a intentar que te deleiten esta tarde, en esta tarde de lunes, ya mucha gente de vacaciones en vigilante. Decirte también que, bueno, hay muchas baladas, porque, claro, hay muchas canciones que son de mujer y son baladas, pero bueno, no te pienses que todos serán baladas, ¿eh? hay de todo. Yo, yo creo que va a quedar muy interesante. Y sin más rollo, vamos a comenzar este especial. Dejaremos tres o cuatro o cinco segundos de silencio y comenzamos. Hasta dentro de dos horitas o dos, dos horitas y media aquí en Vigilante. Gracias, hasta luego. On my side mess my baby just calls that she needs to taste my kiss. She'll probably knock me out in a nasty dress. With a body like hers, well, how can I resist? Pues Hasta ahí, hasta ahí este especial. Estos son los que tienen la culpa, ¿eh? los Toto, de que h a b í a m o s hecho este especial、eh, tan, es, tan especial.、Eh, bueno, ahora que hemos llegado al fin, al principio no lo queríamos decir.、Eh, la gente se pensará, sobre todo la gente que no lo ha escuchado en directo, que, que bueno, cuando han comenzado, hemos comenzado, porque iba a ser todo baladas y tal. Pues todo lo contrario. Para que veas que, evidentemente, no, no todos son baladas dentro de, de los nombres.、Eh, este, este especial que hemos llamado El Ahor tiene nombre de mujer y, bueno, pues.、Eh, Hemos puesto, yo creo que grandes temas en esta tarde. Creo que ha quedado un especial bastante interesante. Y bueno, decirte que, que han faltado cosas, evidentemente. No podía sonar todo y no teníamos que hacer un especial de cinco horas. Nos habíamos traído muchísima música. Hemos ido eligiendo sobre la marcha. ¿eh? No hay nada preparado. Como siempre te decimos, te lo aseguro. Además, hay veces que gente que viene con nosotros aquí a la radio ya lo comprueba. Elegimos sobre la marcha porque nos gusta hacerlo así y siempre lo hemos hecho así. Entonces,、eh, es como, como queremos que sea. Eh, lo que te estaba comentando. Sí, ahora. Vamos a ponernos algo de fondo. Como te decía, un especial que, bueno, pues hemos tenido de 150 minutos, algo más, tal vez, z、eh, Con muchísima música, h o r nombres de mujer. Por ejemplo, esto ha faltado: Bay Taylor,、eh, con este Karen.、Eh, ha faltado Mark Holden, ha faltado Rod Moratti, ha faltado Richard m a r t a n g e l i ha faltado muchísimos temas, pero bueno. Todos nos podían entrar. Hemos intentado no hacer uno, un especial tan típico con canciones tan conocidas. Aunque, bueno,、pues、Rosana tenía que sonar o algunas de las que han sonado. Pero bueno, hemos estado mezclando un poquito con cosas un poquito más, ese, más, menos á s m conocidas. Cosas más conocidas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Y bueno, si gusta, pues repetiremos, haremos un segundo. Aunque el, el siguiente será O un especial de mazos, un especial de saxo. b u e n o lo están reclamando mucha gente. Y bueno, haremos uno de esos dos. Y yo creo que este será el último programa de este año. Aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. En este programa vigilante que lleva 103 ediciones más un montón de especiales. Como el de la semana pasada de Tipper que está teniendo un éxito grandísimo en Ivox.、E Y ahora, a ver, este, qué tal,、eh, ¿qué tal eh, respuesta tiene este que hemos hecho hoy. Y bueno, como siempre decimos, no sé cuándo volveremos. Si no volvemos este año, felices fiestas para todo el mundo. Espero que lo paséis fenomenal. Y nos volvemos a ver en el 2014, si no nos da la neura. Y volvemos la semana que viene y hacemos cualquier cosa. O tenemos que repetir el especial, cruzando los dedos estamos. Espero que no. Lo he dicho, ha sido un placer compartir contigo estos, este tiempo. Y bueno, estamos ya maquinando por ahí algo. No sé qué vamos a hacer. Tanto Live for Hour. Que pronto yo creo que vamos a anunciar algo. O no, quién sabe. Y también estamos ahí dando vueltas a ver qué hacemos. Me están intentando convencer que hagamos esa fiesta de tercer aniversario. Ya veremos. Incluso ya tenemos hasta, hasta quién vendría. Pero bueno. Lo decidiremos sobre la marcha, será más adelante, eso sí, cuando el trabajo nos deje, porque tenemos un enero y febrero de, de órdago. Pero bueno, no dudes que estaremos haciendo vigilante en cuanto nos sea posible. Y con muchísima s gana, s como lo hacemos siempre. Lo dicho, gracias, hasta el año 2014, pásalo bien, chao.